Buenos días, son las nueve en punto de la mañana, tenemos eh, 25 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa, el suyo, aquí en el 101.4, La Glorieta, de hoy lunes 13 de julio. Esta semana la comenzamos con gran preocupación por lo que está ocurriendo en Cataluña. Salud pública no ha podido controlar los rebrotes, sobre todo el de Lleida. Los contagios se han disparado de tal forma que se volverá en esa zona, al confinamiento de los habitantes en sus casas. Pero la justicia ha paralizado esta medida y hoy, en estos momentos, el presidente Sánchez tiene previsto reunirse con el comité que ha convocado de seguimiento del COVID para analizar esa evolución de la pandemia y adoptar medidas. Mientras tanto, en Elche no hay rebrotes, pero sí nuevos contagios, un total de cinco en las últimas dos semanas. Hoy, en nuestro programa La Glorieta, en esta media hora hablaremos, en cuestión de media hora, hablaremos de la evolución del virus con el Catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante José Miguel Semperé, además de otros asuntos. La tertulia deportiva la posponemos a mañana martes por este partido fundamental clave que disputará el Elche esta noche y que debe ganar si quiere volver a tener posibilidades de luchar por el ascenso. En unos minutos también vamos a hablar de educación por esa reunión que el alcalde mantuvo días atrás con la comunidad educativa de Torrellano y en la segunda hora del programa de hoy lo vamos a dedicar a cerrar la ronda de entrevistas ...con los portavoces políticos del Ayuntamiento... ...tras el Pleno Ordinario de Junio... ...hoy entrevistaremos a las 10... ...al concejal no escrito Eduardo García Antiveros... ...y a la portavoz de Vox, Aurora Rodil... ...a las 10 y media... ...y ahora toca comenzar con música... ...y lo hacemos con un aleluya... ...la canción que han escogido... ...para poner banda sonora... ...a un vídeo que pulula por las redes sociales... ...y que merece la pena poder buscarlo, ya que el vídeo fue filmado en el faro de Byron Bay, en el extremo norte de Nueva Gales del Sur, Australia, en el punto más oriental del continente, y fue filmado para recoger una espectacular salida de la luna llena de hace varios días. Merece la pena buscarlo para ver esa salida de la luna desde el punto más extremo de la Tierra. Imagínense ustedes el espectáculo con esta música.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 You needed proof. You saw her bailing on the roof. Her beauty in the moonlight. Hallelujah. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the Hallelujah la Vaya, pues eh, hemos tenido este corte justo al final de la Aleluya, pero no les, voy a dejar, no les voy a dejar pendientes de esa bella canción de Aleluya, porque vamos con otra canción que Henry Mancini pues, compuso para Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, una canción que tiene que ver con la luna. Si recordamos esa luna roja tan enorme que tuvimos hace una semana Aquí, bueno, la tuvimos con esa salida espectacular, quienes pudieron observarla. Vamos con esa canción que obtuvo un Oscar, a la mejor canción, Moon River, cantada por Andy Williams. Moon River, wider than I'm crossing you in style someday Oh, dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way To please I see the world There's such a lot of work you see.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 26 grados de temperatura y hablamos de educación, porque la Consellería y el Ayuntamiento ya han fijado con las comunidades educativas de La Paz y el Instituto de Torrellano, un calendario inmediato de actuaciones tanto en el colegio como en el instituto. El alcalde ayer por la tarde en una nota de prensa destacaba ese acuerdo alcanzado con la consellería y la dirección del Colegio La Paz para la instalación de aulas prefabricadas y conseguir que estén operativas en Navidad con el fin de albergar ahí al alumnado y profesorado mientras duren las obras. Está previsto derribar. ...del actual edificio y construir uno nuevo a principios del próximo año... ...y también se va a proceder a reparar la fachada del instituto... ...la inversión ronda los 6 millones de euros para ambas actuaciones... ...pues bien queremos conocer la opinión de los padres y madres... ...de estos centros que optaron por las movilizaciones... ...como medida de presión para lograr este proyecto prometido... ...desde hace décadas... ...y que no había forma de concretarlo... ...ahora ya por lo menos tienen ese calendario de actuaciones... ...por eso tenemos con nosotros al presidente del AMPA... ...del Colegio La Paz de Torrellano, Juan Carlos Mójica... ...muy buenos días, Juan Carlos. Hola, muy buenos días... ¿Cuál es la valoración que nos realizan ustedes después de escuchar al alcalde eh, pues comentar que es una importante noticia, que se haya llegado a ese acuerdo con la Generalitat Valenciana para fijar ya ese calendario de comienzo de obras? ¿Ahora se lo creen? Sí. No. Ahora mismo, pues, efectivamente, se ha producido ya un primer paso, que ha sido el... El acondicionamiento del solar y la, la salida a licitación de las obras prefabricadas. En principio vemos ya que esto eh, marcha, o sea, funciona también. Sabemos que se ha pedido la licencia de obra para el derribo y la construcción del nuevo centro. Se ha pedido ya al ayuntamiento, o sea, está solicitada. Y, vamos, eh, también pudimos ver avances en el proyecto de ejecución que probablemente esté visto para salir a licitación entre septiembre y octubre este año. Efectivamente, ahora sí que, sí que nos creemos porque estamos viendo ya hechos que se materializan, ¿no? No solo que son palabras y, y papeles, sino ya estamos viendo algo, algo vamos, que, que salta a la vista. Con lo que podríamos decir y que con esto, eh, ustedes en 2020 han firmado la paz con el Ayuntamiento. Bueno, relativamente sí, ¿no? No, no, no hemos estado nunca en guerra, simplemente era un tema que, vamos, que llevaba muchas décadas eh, parado, atascado, me parecía que vamos, con, con la nueva legislatura, vamos, con el cambio de gobierno que hubo, parecía que iba a arrancar, pero bueno, ha tardado unos seis años, en, cinco o seis años, en, en materializarse algo. Eh, Lo importante quizás no es, eh, que sí que es importante estos avances, ¿no? lo importante es la última piedra, como digo yo, ¿no? y la última piedra hasta dentro de aproximadamente 2022, junio de 2022, no estará, no estará materializado lo que es la construcción de una colegio. Entonces, hasta entonces uh -huh. todavía queda un tiempo, si no de lucha, sí de que estar eh, muy pendientes de que los plazos que nos den, tanto de licitaciones como de construcción, derribo... Eh, todo se vaya cumpliendo. Claro, por eso, las movilizaciones están ahí aparcadas, eh, se lo preguntaba por eso, pero vamos con los detalles Exacto. porque es importante, ya que la última piedra la esperan ustedes para el año 2022, aún queda año y medio por delante, eh, que eso podrían ser dos cursos. Por eso es importante los detalles, ¿cómo, cómo van ustedes a pasar ese ese intervalo, ese tiempo provisional en esas aulas prefabricadas. ¿Cómo se está construyendo también ese centro provisional? Porque se puede también eternizar, cabe la posibilidad. En, vamos, en principio el solar ya está prácticamente listo, ¿no? Solo falta el vallado exterior que da la zona que da el polideportivo, y la licitación de esas aulas también está, o sea, está ya en la página de contratación y está ya en evaluación, que se está adjudicando. Entonces, en principio, eh, antes de diciembre, que es cuando nosotros tenemos previsto el traslado, que se debería de haber realizado este verano, pero por todo el tema este del COVID, eh, pues evidentemente esto ha, ha hecho que nos vayamos a retrasar a, a hacer el traslado en diciembre. Entonces, esa instalación de esas aulas prefabricadas tardaría aproximadamente un par de meses. Con lo cual, para principio, final de septiembre, principio de octubre, eh, se debería de empezar con esa instalación de las prefabricadas. ¿Y cómo son? Porque han, os, les han enseñado, van a ser lugares seguros, porque supongo que habrán tenido que tener en cuenta la nueva normalidad tras el COVID. Exacto. Nosotros en la reunión que mantuvimos con vamos, entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Infraestructuras la semana pasada, fue una de las preguntas que, que hicimos, ¿no? Porque claro, evidentemente nosotros como padres, pues también queremos saber eh, si eso ya se había adaptado a la, a la normativa. Y efectivamente está, todo cumple con la normativa, por, con el ratio de alumnos que nosotros tenemos por clase, todo cumple con la normativa. Incluso esas clases que a lo mejor tienen un poquitín más de, de ratio Del resto, estamos hablando a lo mejor clases que nosotros estamos en una ratio de aproximadamente unos 20 alumnos, pero a lo mejor sí que hay alguna clase que tiene entre 23 25 alumnos, sí que por espacio se nos dio la posibilidad de las aulas de esas de 45 metros eh, poder ampliarlas a 60. O sea, que en todo lo que es el tema de, de cumplir la normativa, <ríe> creo que somos… Eh, el tema de las prefabricadas creo que ahí sí que vamos a ser de los pocos que vamos a poder cumplir con la distancia de seguridad y con todas las medidas. Entonces, ¿cómo va a empezar el curso? Porque ustedes eh, van a tener muchas cosas añadidas, aparte del de tema del COVID, eh, un traslado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tienen previsto? ¿El calendario de inicio de curso va a ser el normal o en el Colegio de la Paz se va a llevar una, un operativo, ya lo tienen planificado, para realizar ese traslado? El comienzo del curso va a ser normal. En realidad, el operativo, el traslado corresponde realizarlo al ayuntamiento. Entonces, hasta diciembre no se va a realizar ese traslado. Será en el mes de diciembre. Evidentemente, nosotros iremos preparando hasta ahí, el, el colegio irá preparando hasta ahí, cómo, cómo hacerlo y cómo realizarlo. Y será un… Vamos, la idea que hay es hacerlo escalonadamente. Es decir, tanto las semanas anteriores al, al periodo de parón vacacional como las, las posteriores estará, eh, vamos, en principio la idea que se tiene, es trasladar la parte menos operativa del centro y dedicar la semana eh, de parón navideño a lo que sí que es el traslado de las aulas. Por lo cual, vamos, habrá ahí un, aproximadamente el traslado, pues estará entre un mes, mes y algo. De, de traslado. Ya te digo que se está planificando, se está trabajando tanto con ayuntamiento como con inspección ed educativa para, para que en diciembre se lleve a cabo. Ya te he comentado que debería ser de haber sido este verano, hubiera sido mucho más… Oh, más o sea, el trasladarlo todo. Claro. Ya te digo que por todo eso del COVID se ha sufrido ahí tres meses de retraso que obligan a hacerlo en, en diciembre, que no es la mejor de las opciones pero es la que nos quedaba, porque ya sí que, si no era en diciembre ya tiene, tendría que ser el verano que viene, con lo cual ya se perderían otros cinco o seis meses de inicio de obra. ¿También cabe la posibilidad si hay un nuevo confinamiento y un nuevo parón? Efectivamente, eso es algo que ni, ni nosotros como padres ni nadie quiere que pase, ya no solo a nivel de, de escuela, sino a nivel, a nivel de todos. Pero sí que es una posibilidad que, evidentemente, cualquier confinamiento o cualquier cosa que haya, pues evidentemente sufrirá, eh, repercutirá en un retraso. Pero bueno, es, uh -huh. es un, un riesgo que corremos, eh, que corremos todos. Por eso vamos a hablar de lo que tenemos. Eh, ustedes tuvieron esa reunión, han planificado, eh, tienen unas previsiones, esperemos que no se modifiquen. Pero eh, ustedes han dado el visto bueno a ese centro provisional que se va a construir eh, junto a, a un polideportivo, ¿no? que tienen ustedes en la pedanía. ¿Está alejado sí, de, del Colegio La Paz? ¿Es la mejor ubicación en estos momentos? ¿Ustedes han dicho que sí a todo? Es la, es la mejor ubicación, porque o sea, en línea recta, hay unos 500-600 metros de, de distancia entre el centro antiguo y el centro nuevo. Coge lo que es a la parte debajo de abajo de Torriano, a la parte del aeropuerto, Nos estamos, nosotros estamos a la parte de arriba, y, y sí que vamos, es la ubicación más idónea, porque habían otras dos ubicaciones, pero una cogía más cerca de IFA, con lo cual el desplazamiento para las familias era mayor, había más riesgo en la carretera, luego otro solar que había al lado del polideportivo, pues había, requería más, más trabajos de adecuación, entonces la verdad es que la situación del polideportivo era la ideal, no solo eso, sino además porque también evitaba el que en la instalación provisional se hiciera eh, instalaciones deportivas, ya que aprovechan las que tiene el mismo polideportivo para los alumnos. Eh, con lo que eh, han cifrado esta inversión en unos 6 millones de euros, hay que restarle un porcentaje menor el que se llevará a la reparación de la fachada del Instituto de Torrellano, con lo que las comunidades educativas de Torrellano de las ciudadanías podemos decir que están de enhorabuena. Eh, eh, de, tanto como de enhorabuena, ¿no? ya te, como te he comentado, eh, lo importante es la última piedra. Pero sí que es verdad que, vamos, si no se tuerce nada como se torció en la reparación del muro, Con la, bueno, con la suspensión de pagos o concurso de acreedores de la empresa que había, eh, que fue fallido. Entonces, si no hay nada raro, sí que vamos. No de enhorabuena, pero que sí que vamos, que, que estamos, estamos contentos con... Dentro de lo que cabe y del tiempo que hemos pasado y lo que nos ha tocado movilizarnos y sufrir, sí que estamos ahora mismo contentos con cómo se está llevando a cabo uh -huh. tanto una cosa como la otra. La reunión fue, usted la ha comentado, la pasada semana, además del alcalde. Eh, ¿Quién más? ¿Qué, ¿Qué responsables de la consellería fueron los que se comprometieron y acordaron ese calendario de actuaciones? Estuvo tanto el director general de infraestructuras como el subdirector y el jefe técnico de, de la consellería de educación vamos que fue el que nos explicó todo el tema de las prefabricadas ya pudimos con él resolver todas las dudas o sea que son en realidad eh, es como que dice los que en realidad tienen que que se están moviendo los proyectos de, de construcción tanto del instituto como toda la parte uh -huh. la parte operativa de vamos de la dirección general de infraestructuras Juanca. Eh, uh -huh. Juan Carlos, usted es el presidente de Lampa, estamos en verano, supongo que no ha habido asamblea, pero ¿ha tenido posibilidad de trasladar esos acuerdos al resto de la comunidad, de los padres y madres. Porque, ¿de, cu de cuántos eh, alumnos estamos hablando en el Colegio La Paz? Estamos hablando de aproximadamente de unos 320-340 alumnos. Entre 320 y 340. ¿Y la matriculación para el próximo curso se ha podido formalizar correctamente? Por, ¿Porque están en pleno proceso? No sé cómo están ahora. No ha habido problemas de matriculación. También eh, ocurre, vamos, ahora mismo en Torrellano ocurre lo mismo que en he ¿no? que hay una, una natalidad muy baja. Entonces, el, el esto hace que hayan sobrado, por ejemplo, este año han sobrado plazas en los dos. Han quedado libres plazas en los dos colegios. También porque mucha gente ha habido también, hemos notado que en lo que era el, el nivel de niños de matriculación hay aproximadamente entre 15-20 niños que todavía no han procedido a la matriculación de tres años. Eh, bien porque sus padres están esperando, bien por miedo, o sea que esperamos que en septiembre esos 15-20 niños que quedan y alguno más pues, que pueda venir, eh, como ocurre todos los años, de matriculación tardía, eh, se puede ir completando las, las radios que tenemos. Pues lo ideal es precisamente cumplir con ese cal calendario de actuaciones porque no hemos hablado de las condiciones en las que se encuentra el Colegio La Paz de Torrellano. Ustedes tienen nuevo colegio porque el actual ya es insostenible, ¿no? La situación. ¿Podrán aguantar hasta Navidad? ¿O, eh, o, eh, o creemos o un poco que más. sí? Creemos que sí. El, el edificio tiene sus sus deficiencias, que ya demostró un estudio patológico hecho en marzo del año pasado, y tiene sus carencias y sus deficiencias, y está prácticamente en zonas que están al límite de su, de su uso. No, vamos, no hay riesgo para los niños, porque es una cosa que si hubiera habido riesgo, no, hace, hace tiempo que no estaríamos allí, los padres nos no, no hubiéramos negado completamente a, a llevar a los niños al colegio. Pero sí que es verdad es que eh, tiempo que pasa, tiempo que el edificio cada vez es más viejo. Sí que ha llegado, en realidad, ese edificio ha llegado ya a su vida útil. Por, por eso se lo pregunto, porque ha, ha estado cerrado estos meses de confinamiento, ha habido muchas lluvias y cada vez que llueve Exacto. hay filtraciones. Por eso quiero saber si ustedes han preguntado cómo está el mantenimiento, porque por lo menos tiene que durar unos meses más. En principio, eh, todo el tema de las lluvias y todo esto no ha afectado, eh, no, sí que ha habido alguna gotera, evidentemente, por el edificio, pero no ha afectado como ha afectado en otras ocasiones eh, a lo que es la estructura del edificio. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Claro, una cosa es la gotera que se ve y otra cosa es lo que hace el agua que no se ve. A ver si me, me, me explico qué quiero decir. A Perfectamente. Edificio, pues, tiene situaciones salen humedades y, y tiene eso. Lo, lo, lo que es es lo que no se ve y es lo que reflejó el estudio estructural. Te digo que, en principio, no, en, en el edificio no hay ningún riesgo, porque es otra cosa de las que hemos preguntado y hemos valorado. Lo que sí que es verdad es que, ella, como te he comentado, ha llegado al final de su vida. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Mójica, por estas explicaciones de cómo está el centro y cómo están ustedes recibiendo esa noticia y esas, de esas actuaciones que espero se, ejecuti, se ejecuten eh, según el calendario previsto y que el covid No trastoque de nuevo más previsiones en sí. este municipio. Eso esperamos. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Radio Marca.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 Y seguimos con más música de cine Antes de la siguiente entrevista programada Para La Glorieta Cuando quedan tres minutos Para llegar a las nueve y media Vamos a escuchar ahora otra composición Hemos escuchado la de Henry Mancini Para Audrey Herbert Y ahora escuchamos otra composición Que se realizó para la gran y hermosa Sofía Loren El mambo de Sofía a boy went back to napoli because he missed the scenery the native dancers and the charming songs but wait a minute something's wrong Your mama like a crazy addict Punto cuadro, Tele Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Pues son las nueve y media de la mañana, tenemos casi 27 grados de temperatura y hablamos de la ciencia, porque un estudio científico en el que participan numerosos investigadores del país, entre ellos de las universidades de Elche y Alicante, ha demostrado que un medicamento celular reduce de forma considerable la mortalidad de los pacientes con COVID que se encuentran en estado crítico en la UCI. Este medicamento ha sido probado en varios pacientes críticos con éxito y por Ello, hoy queremos hablar con uno de los responsables del proyecto, el catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante y también presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología, José Miguel Semper. Muy buenos días de nuevo. Eh, muy buenos días, Rosmary. Y le digo de nuevo porque hace precisamente cuatro meses que lo entrevistamos aquí, al principio de esta enorme pesadilla, y por lo que veo, ¿Poco tiempo o ninguno han tenido ustedes los investigadores para descansar durante todos estos meses? Pues yo diría que desde luego muy poco tiempo, porque hemos hecho de todo menos, menos descansar. Pero vamos, la situación realmente nos obligaba, nos obligaba a ponernos las pilas y pues cada uno ha ido aportando su granito de arena pues como, como hemos podido. Pues han corrido, han avanzado, vamos, es impresionante. Estamos asombrados de ver cómo el mundo, los científicos, la ciencia ha avanzado tanto con esta lucha del COVID. Y eso también nos asusta, porque tan grave es la, el, el asunto. Vamos a ver, el, el, el COVID o la COVID, eh, la enfermedad producida por el virus, por el SARS-CoV-2, ya se ha visto que no es una tontería, o sea, que, que es una enfermedad que, afortunadamente, la mayor parte de las personas la pasamos de manera asintomática, pero, desgraciadamente, sigue habiendo un porcentaje de personas que no se sabe muy bien por qué evolucionan mal y pueden acabar en la UCI, y cuando acaban en la UCI, pues una vez que uno entra en la UCI, sabe cuándo entra, pero no sabe si va a salir. Es decir, que realmente eh, pues entrar en UCI es un factor de riesgo añadido. Y muchas personas, pues, eh, afortunadamente un número pe pequeño perdón, de personas, pues acaba, acaba en UCI y acaba falleciendo por culpa de la enfermedad. Por tanto, grave es. Eh, al menos el dinero que se destinó al principio para la investigación está dando sus frutos. Ustedes consiguieron ese dinero. Estamos hablando de un estudio que han realizado y que... Eh, eh, a, a, lo han hecho con, han demostrado con éxito que lo que están probando, que es un medicamento celular, ahora me explicará qué es eso, sí que está reduciendo casi un 70% la mortalidad. Efectivamente. Eh, estamos hablando de pacientes eh, que están, como usted ha comentado antes, en estado crítico, es decir, que están muy graves, que están intubados, que están con ventilación eh, mecánica y que el pronóstico ya de por sí es un pronóstico eh, muy malo. Bueno, pues se ha visto que eh, estas células, la inyección, digamos, por vía intravenosa de estas células, hace que efectivamente eh, disminuya eh, la mortalidad en, de una manera importante en el número de pacientes. De todas formas, tenga en cuenta que se trata de, de un ensayo preliminar. Es un ensayo que se ha hecho eh, bajo el amparo, digamos, del uso compasivo. El uso compasivo, para entendernos, es cuando no hay ninguna otra posibilidad, eh, digamos, eh, disponible pues lo que se hace es pedir permiso al ministerio, paciente a paciente, para intentar administrar una cosa que puede funcionar. Y eso es lo que se ha hecho eh, con estas eh, células madre mesenquimales. ¿A cuántos pacientes han salvado ustedes la vida con este medicamento? Bueno, eh, en la vida, tenga en cuenta que las células madre mesenquimales se están utilizando eh, también en muchos, hay muchos ensayos clínicos en marcha para utilizarlas en diferentes enfermedades. Enfermedades fundamentalmente de tipo, de tipo inflamatorio o de tipo eh, autoinmune. Sí que es cierto que se ha aprobado ya con éxito y están autorizadas para el tratamiento de alguna enfermedad inflamatoria, como por ejemplo la, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del, del intestino. Y bueno, eh, cuando está autorizada es porque todo apunta que efectivamente puede funcionar. De todas formas, hay muchas otras enfermedades en las que se quiere eh, Utilizar o se quieren utilizar estas células, pero siguen estando, eh, digamos, bajo el amparo de ensayos clínicos, pues para demostrar que efectivamente son eficaces y seguras. Seguras ya parece ser que se ha demostrado que son y eficaces, pues cada día se está demostrando un poco más. Esta es un importante avance. Supongo que habrán tenido mucha repercusión ustedes, porque ¿quiénes son los que han conseguido este medicamento celular? Y primero, ¿qué, qué diferencia hay entre un medicamento celular y un medicamento convencional? Bueno, los responsables realmente, el, el que ha puesto en marcha eh, todo esto y nos ha involucrado a los demás, ha sido el profesor eh, Bernard Soria, eh, él, junto con otro profesor de la Fundación Jiménez Díaz, son los dos, digamos, líderes del proyecto y los que se han encargado de involucrarnos a, a los demás. Eh, el, hay varios hospitales implicados, como sabe, y hay varias universidades implicadas, como usted ha, ha comentado. Y, eh, bueno, pues eh, la diferencia entre un producto, digamos, celular o un medicamento celular y un medicamento convencional es que en este lo que estamos inyectando son células vivas dentro del organismo. No es una molécula química, no es una molécula eh, sintética, no es un producto eh, biológico, son células vivas, no son proteínas, no son productos químicos, ¿sí? como puede ocurrir en otros medicamentos. Y estas, y estas células, eh, estas células madre, lo que hacen, una vez inyectadas, tienen la capacidad de llegar al sitio donde, digamos, hay una disarmonía, hay pues, eh, algo que no está funcionando bien, son capaces de acceder a ese sitio y de intentar poner un poquito de orden cuando llegan allí. Y eso pues a la enfermedad, lógicamente, y a los pacientes más graves, que saben, sabe usted que además se ha comentado que tienen una, un cuadro inflamatorio, digamos, muy importante, que es el que realmente está ocasionando el daño en los tejidos, pues le puede venir muy bien que estas célulitas lleguen allí y empiecen un poquito a dirigir la, la orquesta de todas las células del sistema inmunitario que están allí para intentar de alguna forma revertir la situación, no vamos a decir hacia la normalidad, pero sí intentar recuperar ese equilibrio que se ha perdido en estos, en estos pacientes. Sí, se sí, ha probado y funciona, porque usted me dice que están en, todavía en una fase, no, no está muy avanzado, porque ¿cuándo se podrá ya eh, realizar eh, o probar este medicamento de forma generalizada? Pues de forma generalizada tenemos ya un ensayo ahí en fase 2, que está ya aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Y lo único que nos falta en estos momentos es conseguir la financiación, es decir, el, el, el dinero, para poder realmente poner en marcha el, el ensayo lo antes posible. Eh, digamos ya con dos brazos, es decir, un brazo eh, en el que vamos a utilizar la célula, las mismas células que hemos utilizado ahora en uso compasivo y compararlas con otro brazo eh, que serán incluidos pacientes que tendrán otro tipo de tratamiento, pero que no recibirán estas células. Pero supongo. será un, un ensayo, digamos, doble ciego, ...randomizado, aleatorizado... ¿no? ...que es como hay que hacer realmente las, las cosas... ...lo que pasa es que cuando no se pueden hacer las cosas así... ...porque la, la, la urgencia, digamos, obliga a, a, a tomar otras iniciativas... ...pues es cuando se permite el uso compasivo... ...pero el uso compasivo nos ha servido para eh, darle, digamos... Eh, ...fuerza a, la, a este ensayo clínico en fase 2... ...que es el que queremos realizar en ¿Y, y tanto, porque supongo que no tendrán problema... ...para eh, conseguir la financiación. Pues esperemos que no... Que Creo no. que no, ah, porque, porque hay urgencia. Hay urgencia, eh, señor Semperé, porque mire lo que está pasando en Lleida, en Cataluña. Sí, sí. sí. Hay rebrotes, están habiendo rebrotes. Eh, esto, desde luego, no, no se ha acabado, esto, esto continúa. Y era normal, por otro lado, que los rebrotes se fuesen a ser producirse una vez que se produjo el desconfinamiento. Una vez que se han abierto de nuevo las fronteras y que la gente está accediendo a los aeropuertos. Vivimos en un mundo global, osmary, pues, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pues hace cuatro meses justo le preguntaba que, qué sabíamos del COVID. Ahora, no sé, sabemos mucho más, pero todavía es un, hay, hay unas incógnitas que son, vamos, eh, eh, para mí como abismos, porque eh, hemos llegado, pensábamos que hace cuatro meses se contagiaba por la saliva, ahora parece que ustedes están pensando si, también por el aire. Bueno, ha habido un, eh, efectivamente, la famosa carta de los doscientos eh, y pico eh, científicos, pues que han dicho que se transmite, que se puede transmitir por el aire. Eso ya si se recuerda, ya se llegó a comentar. Hicieron un estudio en China, precisamente, que avalaba precisamente la posibilidad esta, ¿no? De que, de que se quedaran en suspensión en unas gotitas mucho más pequeñas que las que eh, habitualmente transmiten el virus, que son las gotas de la saliva, etc. Pero esto, si se produce en cualquier caso, y la OMS si parece haberlo dicho, digamos que no va a ser el mecanismo más importante de contagio. Y en todo caso, podría, digamos, ser importante, pero en sitios cerrados, en sitios cerrados, con muy poquita ventilación, donde esas microgotitas se pueden quedar en el aire, pues en suspensión un montón de horas, ¿no? Entonces, pues puede producirse la situación que la gente entre allí y esté respirando esas gotitas. Pero parece ser que no es el medio, digamos, más importante de transmisión, sino uno más y en, un, y en unas localizaciones como muy, muy específicas. Ya, vale, no entonces, al, entonces es importante, certeza, se transmite, como decíamos antes, por saliva y contacto directo, lo sí, más ya, importante. Correcto, correcto. Vale, otra incógnita. Eh, ¿Qué inmunidad genera? Usted es catedrático de inmunología, porque sabemos que la encuesta, ese estudio que ha realizado en toda España de seroprevalencia, demostró que un 14% de las personas que, a las que se le había detectado eh, esos anticuerpos, pues ya no los tenían dos meses más tarde. ¿Esto, esto qué es? ¿Qué? Bueno, esto, esto no solamente pasa con este virus, esto puede pasar con muchos otros eh, patógenos, personas que inicialmente han tenido una respuesta. Eh, inmunitaria que no ha sido demasiado fuerte, bueno, pues a lo mejor en ese primer contacto la respuesta no es duradera, Y al cabo de efectivamente pues un mes, etcétera, incluso menos, pues cuando vamos a medir esos anticuerpos, pues a lo mejor ya no están. Pero ojo, no quiere decir que no estén. Lo que quiere decir a lo mejor es que ha bajado el nivel, digamos, por debajo del umbral de los aparatos que nosotros utilizamos para detectar esos anticuerpos. Probablemente si tuviéramos unas técnicas un poquito más sensibles, pues todavía seríamos capaces de detectar esos anticuerpos. Sí. Eso no significa que con un segundo contacto podamos, además que no tiene por qué ser igual de gravoso que pueda haber sido el primero, consigamos desarrollar esa inmunidad digamos, a más largo plazo y más duradera, que es lo que realmente interesa, ¿no?, para estar verdaderamente protegidos frente a SARS-CoV-2. Ya, pero esa inmunidad se, se genera, pues, contagiando. Pero la, la, la cuestión es que ustedes, o los científicos, están luchando contra el reloj para sacar una vacuna. Pero claro. si no se, pero si está ocurriendo que no hay inmunidad, ¿qué puede pasar con la vacuna? Yo es que no me quedaría con la, con la idea de que... No ¿Nos inmunidad. tendremos que vacunar o no nos tendremos que va vacunar? Pues nos tendremos que vacunar. Una vez que salga la vacuna nos tendremos que vacunar, pero además inmunidad sí que se produce y se ha demostrado que no solamente eh, se produce inmunidad, eh, digamos, basada en los anticuerpos que todos conocemos, sino también, lo que es muy importante, una inmunidad de tipo celular. Son las células, digamos, del sistema, unas células como muy específicas, que son las que verdaderamente van a neutralizar a, al virus. Por tanto, inmunidad, afortunadamente sí que se produce, que hay algunos pacientes a lo mejor en los que, que han tenido a lo mejor un contacto pobre inicial con el virus y no se ha producido una inmunidad de manera importante, pues es posible. Eso no significa que no, estén, que no se vayan a inmunizar en un, en un futuro. Digamos que este sería el primer paso y a partir de un segundo contacto, repito, que no tiene por qué ser grave, sino que incluso puede ser más leve que el primer contacto, ahí pegar, digamos, eh, el, el paso hacia lo que sería una inmunidad duradera. Por tanto, no nos quedemos con la idea de que, de que no nos inmunizamos porque sí que se ha comprobado, y eso en la Sociedad de la Inmunología lo sabemos bien, sí que se ha comprobado que los pacientes producen inmunidad. Lo que hay que ver, y eso todavía tenemos muy poquito tiempo porque el virus está en marcha hace muy poquito tiempo, tenemos que ver cuánto duran esos anticuerpos realmente en la mayor parte de la población. Pero hay gente que se infectó hace cuatro meses y sigue teniendo anticuerpos. O sea que hay que defender ese discurso de que la vacuna va a ser efectiva. Totalmente. Ustedes saben. Pues, ustedes totalmente. saben, efectiva y además obligatoria. Eh, claro. ¿Ustedes saben cómo, cómo está avanzando la vacuna? ¿España cómo está? Eh, ¿Reino Unido es el que más ha avanzado? ¿China? Eh. Bueno, vamos a ver, en España tenemos unos centros, unos eh, investigadores magníficos, igual de buenos que, que en el resto de los países. Tenemos, de hecho, eh, pues en el CSI hay dos grupos trabajando y en el CNB eh, dos grupos fuertes trabajando en una vacuna que está ya bastante avanzada, igual que la de Oxford está bastante avanzada, pero hay más de 100 grupos trabajando en, en, en las vacunas. Por tanto, a lo mejor nos tenemos que hacer a la idea de que no va a ser una vacuna, sino varias vacunas al mismo tiempo. Y lo más importante, no solamente eh, deberá ser una vacuna que demuestre que funciona, sino deberá ser una vacuna que estemos en disposición de poder fabricar en calidad suficiente como para poder abastecer al, al mundo. Y eso a lo mejor con una sola va a ser complicado, por eso es muy probable que salgan varias al mismo tiempo. y Lo que es, lo que es realmente importante es demostrar que todas ellas eh, funcionan digamos, de una manera pues, lo más óptima posible. Claro, es que a mucha gente nos preocupa ver cómo está avanzando la ciencia, pero también nos preocupa ver que hay incógnitas que todavía no se han despejado en torno al virus. Están como ustedes trabajando casi a ciegas con este virus. Eh, esto pasa siempre cuando uno se enfrenta a enfermedades, eh, pues, eh, pues como el virus este, efectivamente hay, hay, han habido virus, eh, primos hermanos de él, que ya causaron sus estragos eh, hace unos añitos, y bueno, eh, a partir de ese momento incluso se empezaron a desarrollar ya vacunas frente al, al SARS-CoV-1, primero el, el primo hermano de, de este, que se parece en un montón, y gracias a esos trabajos que se habían hecho ya en esa vacuna que finalmente no hizo falta utilizar, gracias, pues, digamos que no se ha partido de cero en esta ocasión, se ha partido ya de algo que teníamos ahí de base. Bueno, pues eh, cuando una cosa es nueva, pues efectivamente eh, pues a veces te da sorpresas y de un día para otro resulta que ayer dijimos una cosa y mañana comprobamos que es otra cosa diferente. Claro. Pero bueno, lo importante es estar ahí preparado, eh, preparados todos para eh, remar en la misma dirección y acabar ganándole la batalla al, al, al virus Y yo estoy convencido que lo claro. vamos a hacer. A usted, por ejemplo, le ha sorprendido como científico que no se haya parado los contagios en verano, cuando todos pensaban, ustedes pensaban que las altas temperaturas frenarían este, este virus. ¿Qué ha pasado? ¿Ha mutado? Bueno, eh, ¿Se ha hecho más resistente? ¿O es que era así desde, origen, desde el principio? Pro probablemente era así. Mutar no se ha comprobado realmente que hayan habido mutaciones. ...digamos, lo suficientemente significativas... ...como para poder hablar de una mayor gravedad, etcétera, etcétera... ...los virus habitualmente, y además este es la familia de, de otros que se conocían ya... ...de otros eh, coronavirus, pues se ha visto que efectivamente en verano... ...suelen perder un poco lo que es la capacidad de infectividad... ...digamos que reducen su, eh, su ciclo de alguna manera, ¿no? Pero eso no significa que desaparezcan en, en verano... ...es decir, que todos nos imaginábamos, los estamos más o menos metidos en, en el tema que seguirían habiendo infecciones, eh, incluso en una época importante, acuérdese, pues cuando aquí era invierno, en otras latitudes era verano y ya habían contagios también. Es decir, que, que esto no es cuestión de, de que la temperatura lo vaya a desaparecer o lo vaya a inactivar por completo. Ojalá fuera así. Es posible que se reduzca, pero ya ya estamos viendo que, que siguen habiendo rebrotes y que, desde luego, aquí no hay que descuidarse para nada. O sea, eso no lo tomamos realmente en serio, lo que son las distancias sociales lo que es intentar localizar inmediatamente a los contactos de posibles infectados para aislarlos, etc. Pues esto en un momento dado, efectivamente, pues se nos puede ir de, la, de las manos, cosa que yo estoy seguro que no va a ocurrir, porque al final primará el sentido común. Claro. Pero mmm, apelo desde aquí, y aprovecho desde su programa para apelar al sentido común de todos los ciudadanos, desde los más jóvenes a los más mayores. Yo también he sido joven, pero el ser joven no implica no ser responsable, todo lo contrario. Claro, claro, nosotros nosotros todos los días apelamos a esa responsabilidad porque es cuestión de todos, de todos, no del 99% de todos. Y sobre todo porque nos preocupa también, no sabemos qué está ocurriendo con los asintomáticos, eh, porque la transmisión de este virus es, es peor cuando estás en contacto directo con un enfermo con el que ha desarrollado los síntomas o, o, o es menor eh, cuando te contagia un asintomático. En definitiva, ¿cuál es la capacidad de transmisión de los asintomáticos? ¿Lo saben ustedes? Pues la capacidad de transmisión de los asintomáticos es la misma que la de los pacientes eh, que tienen síntomas. Realmente, la única diferencia es que a los pacientes que tienen síntomas, eh, a las personas que están alrededor, les permite de alguna manera un poco asustarse cuando llena una persona a toser, cuando una persona tiene fiebre, etcétera, y estar como más prevenidos, mientras que cuando uno está hablando con un asintomático en una fiesta donde hay un montón de gente, Pues nadie sospecha que esa persona asintomática tiene el virus y está transmitiendo el virus eh, durante esa reunión pues a otras eh, personas que a lo mejor no lo van a pasar como él de forma sintomática, A lo mejor va a ser alguna de esas personas que desgraciadamente evolucionan mal y lo que hay que hacer precisamente, por eso apelo al sentido común, es decir, como cualquiera de nosotros podemos ser asintomáticos potenciales, pues lo que hay que hacer es respetar las medidas estas preventivas eh, al máximo para evitar pues que esto vaya más pero vamos, el riesgo es el mismo realmente ¿eh? también tenga en cuenta una cosa Rosmari, que muchos, más que asintomáticos muchos son presintomáticos es decir, que a lo mejor están ya transmitiendo el virus cuando todavía no han aparecido los síntomas en ellos, y luego al, al cabo de unos días pues resulta pues, que no tiene por qué ser la fiebre y la tos clásica puede ser cualquier otro síntoma, como una diarrea como tal, que a lo mejor no es un síntoma grave, pero que en realidad lo que nos estaba diciendo no es que no haya tenido síntomas sino que todavía estaba en la fase presintomática, antes de que aparecieran los síntomas. Y eso cada uno evoluciona de una, de una manera, ¿no? ¿no? No hay enfermedades sino enfermos realmente. Eso nos enseñaban a nosotros en la facultad uh -huh. cuando estudiábamos medicina. Cada, cada enfermo interpreta su enfermedad de una manera diferente. Y, y por último, vamos a aprovechar que estamos con usted. Eh, ¿Saben qué secuelas deja el virus a los enfermos, a los que pasan el, el COVID? Pues eh, se ha visto que, bueno, que puede dejar secuelas realmente importantes, secuelas eh, de tipo neurológico. Sabe usted que hay un aumento de, de, de posibilidad de trombosis en, en, en pacientes, ¿no? Y esas trombosis pues, pueden dejar eh, efectos de, de por vida, lógicamente. Si son muy fuertes, si no se cogen a tiempo, ¿no? Pero vamos, eh, yo estoy convencido, insisto, y no pretendo ser optimista, estoy convencido que esta batalla la vamos a acabar ganando entre todos, pero es lo que sale en la tele de esta batalla la ganamos entre todos, que es verdad, o lo hacemos entre todos, o si cada uno va por libre, pues a lo mejor nos tenemos que pegar un susto más gordo de que nos hemos pegado para reaccionar, yo espero que no, sea, que no sea así, estoy convencido de que primará, como le he dicho, el sentido común, pues yo pero bueno, es... es cuestión de, de, de tiempo, lo sabremos a breve. Pues, José Miguel Sempere, yo espero que no tengan más sorpresas. Eso sí, significará que ya conocen mucho del virus del COVID-19 y que podrán eh, trabajar muchísimo mejor eh, y no solo sacar medicamentos celulares que ya han rebajado un 70% la mortalidad. Es, es formidable lo que están ustedes realizando y que, evidentemente, usted ha apelado a la responsabilidad social. Yo apelo a la responsabilidad política y que el dinero llegue a todos los laboratorios y puntos de este país que están eh, pues como usted dejándose la piel para avanzar y luchar y combatir el COVID-19. Muchas gracias, eh, José Miguel Sempere, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, Rosmario, por invitarme una vez más al programa. Ha sido un placer, como siempre. 101.4 Teleelch Radio Marca en San John Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Divoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Motor.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 Este lunes a las 9 y cuarto de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Elche Albacete con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colabora Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila...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 Agulló Alonso, Carácter, M. Soler, el hogar del profesional, Axa Itaiport y material escano. Recuerda, este lunes a las 9 y cuarto, Elche Albacete en Marcador.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 Y cuando faltan dos minutos para llegar a las diez en punto, vamos a hacerlo con música. Tenemos eh, casi 28 grados de temperatura. ¿Cómo está subiendo el termómetro? Veremos, veremos cuáles son las previsiones que nos esperan para los próximos días con, en la ronda de noticias. Estamos a punto de comenzar esta segunda hora del programa La Glorieta, que está, como he dicho al principio, cargada de contenido político porque tenemos las dos entrevistas con los portavoces, con la portavoz de Vox y con el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros para terminar esa ronda de las entrevistas con los portavoces políticos después de un pleno ordinario como fue el de junio. Pues bien, pues antes de llegar a la segunda hora de la glorieta, en estos eh, minutos vamos a dedicarlos también a la música y al mundo, al mundo que nos dejó el gran cantautor italiano Jimmy Fontana. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas e alegrías de la gente como io, o oh, mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio io mi pierdo e non soy nada al verte a ti. Je moet en je geeft het via. Die is Yeah. <laughs>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 Pasan dos minutos de las diez de la mañana, tenemos veintiocho grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen en esta segunda hora del programa La Glorieta por Elche. En la primera hora hemos eh, hablado con el presidente del AMPA del Colegio La Paz de Torrellano por esa reunión que mantuvo la pasada semana con los responsables de la Consejería de Educación y con el propio alcalde para fijar ese calendario de actuaciones con el fin de trasladar ya al alumnado y al profesorado a finales de este año a la, al nuevo emplazamiento provisional que se va a construir con aulas refabricadas para que comiencen las obras de derribo y construcción del nuevo colegio de la paz de Torriano. También se habló en esa reunión de las obras de reparación de la fachada del Instituto de Torrellano y después hemos tenido una entrevista con el catedrático de inmunología de la Universidad de Alicante José Miguel Sempere por ese proyecto, por ese medicamento celular que ya se ha probado con éxito en los pacientes críticos de COVID y que reduce el 70% de la mortalidad es un avance científico muy destacado muy importante porque ya saben ustedes que reduce ...de forma considerable... ...la mortalidad en pacientes que están en la UCI... ...hemos hablado por tanto del COVID... ...de la evolución de los contagios... ...y ahora en esta segunda hora del programa... ...hemos dicho que la íbamos a dedicar... ...a las cuestiones eh, políticas... ...a las cuestiones municipales con los portavoces... ...para cerrar esa ronda... ...que tenemos eh, cada vez que hay un pleno ordinario... ...con los portavoces de los grupos municipales... ...hoy entrevistaremos a las diez y media... ...a la portavoz de Vox... ...y ahora en estos momentos vamos a dar la bienvenida al concejal no escrito Eduardo García Oliveros, porque en el pleno de junio, y hacemos un recuento, se aprobó otra modificación presupuestaria para ayudar al comercio y la hostelería a salir de la crisis prov provocada por la pandemia. El equipo de gobierno ha aprobado otras actuaciones también destacadas, como el inicio de las obras de peatonalización de la corredora, que será a finales de mes, un plan de infraestructuras estratégicas para reivindicarlas, un plan de protección del patrimonio histórico y arqueológico y la adjudicación de la contrata de limpieza, que está en su recta final. De estos temas y de otros, hablamos con Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Antes que nada, no sé si hubo otro tema más que se abordó en la Junta de Portavoces del pasado viernes con el alcalde. ¿Para qué sirvió esa reunión, esa Junta? Bueno, en esa junta de portavoces del viernes pasado, lo que estuvimos hablando, porque se fueron invitados los concejales, varios concejales del equipo de gobierno, entre ellos el concejal de servicios sociales, la concejala de, de sanidad, el concejal de comercio y economía, eh, bueno, se puso encima de la mesa, por parte de ellos, varios informes sobre, en primer lugar, la situación de los servicios sociales desde el inicio del confinamiento, hasta prácticamente eh, ese mismo viernes. Y se puso encima de la mesa las series de actuaciones que hizo la concejalía y que estaban haciendo y que van a seguir haciendo. Lo mismo hizo la concejal de Sanidad, con una serie de datos en, las, en los que nos movimos eh, durante el inicio de, de la pandemia y el confinamiento hasta el día de hoy, en los que resaltamos, y resalt tanto todos los, los portavoces como los propios concejales y el alcalde, la situación de, de gravedad de por donde está pasando España, pero que, bueno, dentro de la gravedad, nuestro municipio eh, puede, puede salvaguardarse un poco esta situación porque la incidencia está siendo eh, mucho menor que en cualquier otra parte de, de la provincia. Y luego el concejal de, eh, de Comercio y Economía pues, eh, nos informó sobre eh, cómo han ido los, el programa de reactiva del eh, con más de 1.722 casos solicitados y, y dados, y luego unas nuevas ayudas que, que van a salir para el alquiler, para hostelería y comercio, también ayudados eh, por parte de la Diputación Provincial, y eso fue lo que se habló durante la reunión. Pues es importante. ¿Tienen el visto bueno de usted? Tanto vamos por partes. El, el informe socio de servicios sociales lo aprueba, Sí, por supuesto, fue, la verdad es que fue una exposición por parte del concejal muy, muy somera. Nos facilitó, de hecho, por escrito también eh, dicho informe mientras lo iba exponiendo. Quiero desde aquí agradecer al, al concejal eh, de Asuntos Sociales, eh, pues el, la gran labor que está, que está realizando y el gran esfuerzo. Yo he hablado durante toda la pandemia varias veces con él eh, para ponerme a su disposición y. y y darle ánimos, y, y la verdad es que ha hecho un gran trabajo y lo está haciendo. En cuanto, a, bueno, en cuanto al resto de compañeros, entiendo que también eh, valorarán en la, en la misma medida. Eh, sí, pero lo se, lo pre bien. se lo pregunto a usted. Eh, ¿El informe sanitario está funcionando? ¿El sistema está funcionando? Porque en Cataluña eh, hemos visto que Salud Pública no ha podido controlar el rebrote. Sí, bueno, eh, es lo que decía al principio. Eh, parece ser que en nuestro municipio hay una incidencia muchísimo menor que, que en otros eh, municipios de la provincia, incluso con menor población que nosotros. Tienen muchísimo más o han tenido muchísimo más incidencia. Eh, la concejala de hacienda puso encima de la mesa, por ejemplo, que desde que se inició el tema de la pandemia del confinamiento en el che han habido han habido 15 fallecimientos. Que son desgraciados, evidentemente, pero por ejemplo, Alcoy ha tenido 81. Es una diferencia bastante considerable. Eh, yo pregunté que cuál había sido, si eh, eh, los sectores sanitarios habían comentado, tanto al alcalde o la concejala de, de Sanidad, cuál era o cuál podían ser las circunstancias que afectaran a esta baja incidencia. Eh, no, no, no se supo muy bien qué contestar porque tampoco lo tienen muy claro, no se sabe muy bien y llegamos a la conclusión de que era un conjunto de, de varias situaciones en primer lugar la responsabilidad de los solicitanos creo que está siendo ejemplar y en eso coincidimos básicamente todos la, el trabajo y la labor de la policía local pedagógica creo que también está siendo fundamental para, para este tipo de incidencia menor Y creo que, básicamente, eh, la labor que, que se está haciendo desde todos los sectores sociales y económicos, creo que esto está ayudando a que la incidencia sea mucho menor dentro de, dentro de Elche. Y en cuanto al informe de comercio y de economía del concejal de promoción económica, eh, ¿las actuaciones también son las acertadas? ¿Las ayudas que se están aprobando están sirviendo? Hombre, eh, nos puso encima de la mesa concejal el concejal el índice de solicitudes y el índice de trabajo que está haciendo la, la concejalía. Yo creo que estas ayudas evidentemente tenían que ser, eh, eran necesarias y tenían que ponerse encima de la mesa. Eh, no puede ser de otra forma y no podemos dejar a nadie atrás. Eh, en cuanto a las ayudas al alquiler y a la hostelería y al comercio, que nos, nos las presentó el mismo viernes, que se van a poner en, en marcha. Así que ya creo que también son muy necesarias. Eh, la hostelería y el comercio están sufriendo muchísimo, eh, como cualquier otro eh, ente social o ente económico de la, del municipio, y creo que son necesarias, son muy necesarias. Pero bueno, esto no quiere decir que nos quedemos aquí. Yo entiendo que ahí tenemos que seguir trabajando y, si hace falta sacar algún tipo más de ayudas, pues habrá que volver a valorar el presupuesto, habrá que volver a valorar modificaciones presupuestarias. Porque reitero, no podemos dejar a nadie atrás. Pues eso es lo que va a pasar en el pleno de julio. Por lo que veo, eh, ya nos está avanzando que va a haber una modificación presupuestaria. Entiendo, entiendo que de, de, de, habrá algún tipo de modificación, porque de hecho, si usted recuerda, desde que empezó la pandemia, todos los eh, plenos, eh, la concejalía de hacienda ha llevado a los plenos eh, modificaciones presupuestarias. Yo reiteré en, en un primer pleno. Eh, cuando empezó la, el confinamiento, que estas no no iban a ser las únicas modificaciones y, de hecho, eh, está está siendo así. Eh, uh -huh. Creo que el presupuesto que, que se aprobó en su día no va a quedar absolutamente nada de él porque va a haber que modificarlo de arriba abajo. Eh, pero bueno, es una necesidad imperiosa, es una cuestión sobrevenida que nos ha afectado absolutamente a todos, a todo el mundo, a todo el mundo global. Entiéndase bien la, la frase. Eh, Y, evidentemente, a Elche también le ha afectado, y le ha afectado duramente. Por lo tanto, creo que estas modificaciones son necesarias. Lo bueno, y, lo, y reitero, que es que estas modificaciones entiendo que tendrían que salir con el apoyo, como están, parece, como están saliendo todas ahora, con el apoyo de toda la, de toda la, de toda la corporación. ¿Eso se vio en la Junta de Portavoces del pasado viernes? ¿Hubo espíritu de consenso? Sí. Eh, en principio, la, Las reuniones que se están teniendo desde el inicio del confinamiento eh, están siendo bastante positivas, se está trabajando de forma conjunta. Creo que es la, la forma de hacerlo. Yo personalmente no concibo otra forma de trabajar en esta situación, no, no la concibo. Y el que, el que no lo entienda pues tiene un grave problema. Eh, entonces, creo que se está trabajando bien y en la misma dirección todos, que creo que es como tiene uh -huh. que ser. Bien, esto es en cuanto a, a lo que toca el consenso, la unidad política para sacar adelante del municipio esta crisis. Pero ustedes, desde la oposición, también critican algunas de las actuaciones o decisiones que adopta el Ayuntamiento. Por eso nos gustaría... Eh, Porque ha sido frenético eh, desde que eh, desapareció el estado de alarma, desde que salimos de este uh -huh. confinamiento, ha sido frenético eh, los acuerdos que, junta tras, tras junta de gobierno, se han ido sucediendo. Y, por ejemplo, hemos visto cómo eh, ya eh, hay luz verde para iniciar las obras de peatonalización de la corredora, de Virgen de la Cabeza y de las plataformas únicas para poner ya en marcha el plan centro. ¿Usted está de acuerdo? con las actuaciones que se van a poner en marcha ya este mes de julio? Yo en lo que estoy de, acuer que estoy de acuerdo, y creo que estaremos de acuerdo todos, es que eh, la situación que nos ha golpeado ha venido para quedarse y ha venido para cambiar la forma que tenemos de vivir y de hacer las cosas. Sinceramente creo que los centros de las ciudades tienen que modificarse, tienen que acoger al ciudadano, a, a las personas, tienen que ser espacios más abiertos, precisamente por lo que nos está pasando. Eh, si es el momento correcto ahora de hacerlo, por la situación económica en la que estamos viviendo, bueno, de esto se puede hablar y discutir mm, eh, ríos de tinta, eh, pero lo que está claro es que hay que hacer modificaciones, y, hay que, y esas modificaciones no solo tienen que afectar a la movilidad de las personas, sino que esa movilidad sea también positiva, Para esas personas, para los ciudadanos, pero también para el comercio, también para la hostelería, también para la economía. Lo que no se puede hacer es afrontar actuaciones de movilidad o de desarrollo urbanístico, por ejemplo, con el Plan, C, con el plan Centro, y que sea luego posteriormente o un parche o un lastre para todo el entorno, de, de, por ejemplo, de, del centro del Che. Eso es lo que no puede ser. Y en eso voy a estar yo muy atento en si precisamente estamos ante un parche o no. Pues, precisamente, eh, vamos a hablar del Plan Centro porque esa Agencia Valenciana Antifraude. No sé si ustedes a, habrán pedido explicaciones a, al ayuntamiento sobre esa denuncia del particular que ha motivado que desde esa agencia valenciana se haya pedido todos los expedientes al, al ayuntamiento. Ajá. Bueno, eh, lo que hemos visto, lo que nos lo vimos la semana pasada, como usted ha mencionado, es que la Agencia Antifraude Valenciana, a raíz de una denuncia de un ciudadano, ha solicitado absolutamente toda la documentación de la licitación del mercado central en la época de gobierno del Partido Popular para ver si hay posibilidades o hay injerencias de algún tipo eh, que rayen un poco la, la legalidad. Y, por otro lado, también le ha pedido al equipo de gobierno actual que le mande cualquier tipo de documentación que exista en el expediente referente a la inacción por parte del equipo de gobierno socialista desde hace prácticamente la legislatura pasada y en la actual. Eh, quiero, recordar, quiero recordar que yo presenté una mo la primera moción que yo presento en el Ayuntamiento de Elche es la creación de la comisión para solucionar el problema del mercado central. Nos hemos reunido solo una vez. Eh, y yo hace un mes pedí por escrito y por registro que esa comisión se volviera a reunir para intentar llegar a un acuerdo. Y ahora nos encontramos con lo que usted ha mencionado, con que la agencia antifraude está tocando la puerta del ayuntamiento. Pero no solo la puerta del ayuntamiento, está tocando la puerta del Partido Popular y del Partido Socialista. Entonces aquí eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Esto es en cuanto al mercado central y en cuanto a ese plan que han anunciado de municipal para proteger el patrimonio histórico, ¿tienen ustedes eh, alguna información? En, en, eh, a día de hoy yo no tengo ninguna información eh, sobre ese plan de protección del, del patrimonio histórico, pero lo que sí que le puedo decir es que una ciudad como Elche y un municipio como Elche tiene que tener un plan concreto, directo. Bien establecido y con buenas directrices sobre lo que es patrimonio, lo que es nuestro patrimonio y el patrimonio que tenemos que defender y proteger. Eso es impepinable. Eh, si se está trabajando en esa línea, evidentemente yo lo veo bastante positivo. Pero me gustaría también conocer cuáles son esas directrices y esas líneas. En la Junta de Gobierno del viernes también se habló de la contrata de limpieza. Su adjudicación será en cuestión de meses y eh, ha entrado ya en la recta final. ¿Están de acuerdo con que se haya aceptado la propuesta de las empresas de, de, de, ocultar, de, de ocultar parte de la oferta técnica y económica? Vamos a ver, esto siempre pasa cuando se licitan cuestiones de, de gran calado. Las empresas lo hacen para evitar eh, posibles filtraciones o posibles eh, informaciones que le puedan servir a una o a otra de la competencia de, de futuras licitaciones. Eh, le pongo un ejemplo, si, si yo soy un, licita, un licitador y, y no me dan la licitación, eh, lo que han solicitado es que por, por favor que esa información a posteriori no sea no sea aportada al resto de licitadores para luego en, un, en una futura licitación en otro municipio en otra provincia pues puedan eh, entiéndase entre comillas copiar lo que ha tenido a bien poner el ganador de esa licitación. Yo creo que es bueno que haya un, una competencia en buena lid y sinceramente lo veo positivo. Eh, aquí cada uno tiene que luchar con sus armas. Pero tampoco podemos luchar con las armas que tiene uno y con las armas del otro. Bien. Eh, ¿Considera uh, que está funcionando bien en contratación? Se lo digo por eh, la contrata de limpieza, que ya va a buen ritmo, eh, por las obras del plan edificant ¿Piensa que se ha reforzado contratación en esta área? Hombre, debería reforzarse más, en mi opinión, porque el ayuntamiento en este tema de contratación tendría que funcionar como un reloj suizo. Eh con esto quiero decir que la contratación tendría que ir mucho más veloz. ¿Por qué? Porque se genera empleo, se genera economía eh, y mueve toda la economía del municipio. Eh, entonces, considero que debería reforzarse más contratación. Entiendo, entiendo que durante el confinamiento, el ayuntamiento y el departamento de, de contratación habrá trabajado mucho, como soy consciente de ello y como también soy consciente de, lo que, de que lo ha hecho también el Departamento de Licencias Urbanísticas de, de la Concejalía de, de Urbanismo, que también soy consciente de ello. Desde aquí quiero agradecer al funcionariado la labor mmm, inexorable durante el tiempo de pandemia y durante el tiempo de confinamiento y que lo sigue haciendo. Pero el ayuntamiento creo que debería de reforzar, en este caso, el Departamento de Contratación. Y en cuanto a las playas, eh, hemos visto que ya se han sectorizado, ...que se han aplicado medidas como ese aparcamiento en rotación en arenales... ...para limitar uh -huh. la estancia de los bañistas... ...en la Junta de Gobierno se aprobó la propuesta de declarar la playa del Carabasí libre de humos... ...se aconseja uh -huh. no fumar en la playa de, del Carabasí... ...por eso le pregunto, ¿es, ¿aprueba usted la gestión de las playas? Hombre, el, el, esto lo estuvimos discutiendo hace dos semanas... Junta de Portavoces y creo que el tema de las playas es fundamental tenerlo bastante bien controlado. ¿Por qué? Porque estamos en periodo estival, como todo el mundo sabe. Estamos en un periodo en el que ya no hay restricciones de movimiento. Puede venir gente de cualquier otro tipo de localidad y hay que estar muy precavidos. Tenemos que evitar cualquier tipo de rebrote. Como he dicho antes, Elche ha tenido una incidencia dentro de su eh, rango de población eh, bastante buena y eso lo tenemos que seguir manteniendo. Creo que la parcelación de las playas se podía haber hecho mucho antes, eso también es verdad, eh, y se podía haber tenido el plan de playas mucho antes, también es verdad, eh, y esto hay que achacárselo a la lentitud en un momento determinado de, del equipo de gobierno y de la concejalía correspondiente, pero bueno, ahora ya está funcionando, ahora ya estamos en ello, y reitero, aquí tiene que entrar eh, la gran labor de la policía local para de una forma pedagógica, ayudar a todos los ciudadanos que vayan a disfrutar de las playas ilicitanas a tener una actitud responsable dentro del litoral y creo sinceramente que es lo que había que hacer. No podemos tener las hermosas playas que tenemos y que sean un foco de generación de rebrotes de, de la pandemia. Pues hemos llegado ya al final de la entrevista de Eduardo García Antiveros. No hay tiempo para más, pero supongo que esta semana... Eh, estará trabajando ¿hay previsiones esta semana? ¿va usted a realizar o presentar mociones para el pleno de julio o es todavía sí. muy pronto? No, tiene usted toda la razón esta semana es, eh, terminan los plazos eh, que aparecen todos los meses para presentar mociones eh, estoy preparando y estudiando la presentación de una moción para el próximo pleno y, y bueno estudiaremos eh, las futuras modificaciones presupuestarias si las hay para el siguiente pleno que nos pueda aportar la concejal de Hacienda. Pues gracias. Eduardo García Antiveros, concejal no escrito. A ti, muchas gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Faltan cinco minutos para llegar a las diez y media. Ya tenemos con nosotros a Daniel Álvarez, el periodista de nuestros servicios informativos. Muy buenos días. ¿Preparado? Muy buenos Pre días. Preparado precisamente para comentarnos las noticias más destacadas del día de hoy. Vamos a comenzar con las previsiones porque tenemos en estos momentos, o ya bueno, a las nueve y media creo, que se ha producido ese corte simbólico del primer melón de Carrizales. ¡Qué buenos están esos melones! Daniel, ¿los has probado? Por supuesto que los he probado y la verdad es que el melón de Carrizales es lo que creo que los líderes más esperamos en esta época de vacaciones, la verdad, y sí, bueno, como estabas comentando, la, justo hoy a las nueve y media comenzaba esa presentación de la campaña del melón de Carrizales, está previsto que aparezca la consejera de Cultura, llamo ya no sabemos si estará habrá ido o no pues ya sabemos que las agendas de, de los consejeros pues bueno es un poco apretadas pero bueno esperamos que, que mire ya haya acudido eso significa que no ha habido ninguna modificación de última hora ninguna urgencia para tenerla en Valencia con es. lo que es una buena noticia si ha ido sí. y también es una buena noticia tenerla en el Camp de para que nos explique cuál va a ser el apoyo de la Generalitat Valenciana ante las pretensiones de Castilla-La Mancha de volver otra vez a cerrar el trasvase Tajo Segura. Exacto. O sea, que yo creo que sobre todo nuestra compañera Ana, que ha cuidado mm. allí, seguramente le hará Hay todas las preguntas. preguntas sí. Lo malo es que no tenemos mucho tiempo hoy en nuestro informativo Telenit, que trastoca, se trastoca por ese partido tan importante que el Elche va a disputar esta noche. Y que debe ganar, si, no. quiere, si quiere conseguir pelear por el ascenso. Daniel, claro. ¿tenemos esa previsión? ¿Es importante? ¿Tenemos más? Sí, nosotros aquí tenemos a las 11, ¿de acuerdo? El concejal de Recursos Humanos, es, eh, para que lo sepan, es Ramón Abad. Uh -huh. eh, lo que va a hacer es un poco informar sobre el tema de las pruebas de las oposiciones que pone el ayuntamiento, que bueno, es algo que muchos citanos esperan, sobre todo por las oposiciones, ahora mismo... Damos la bienvenida que... a las oposiciones porque no solo se ponen en marcha aquí en Elche, sino que Exacto. la oferta pública de empleo la tenemos eh, en todas las instituciones y agencias públicas, como por ejemplo mm. en Renfe ha habido 22.000 solicitudes para las plazas que, que salen a oposición. Así que mucha sí. suerte a todos los sí. opositores a trabajar, a estudiar. Claro, y esperemos que no haya otro confinamiento. Por favor. Daniel, eh, sí. después de selectividad, pues las oposiciones también bien, los exámenes ya eh, es la prueba de fuego, ¿no? La hemos pasado con creces. Sí. ¿Qué tenemos también? Bueno, pues, pues nada. simplemente comentar que este fin de semana hemos tenido dos accidentes ah, de coche, ¿de acuerdo? Por desgracia, por desgracia. Exacto, por desgracia. Sí. Uno fue el sábado, sobre cerca de las siete y media de la tarde. En la carretera de Dolores chocaron dos coches, hubo cinco heridos, uno de ellos grave, y luego hubo otro el domingo cerca de las diez y media de la mañana, en la ronda sur de dirección al, al estadio de fútbol, solo hubo un herido, un hombre de sesenta años, pero bueno ya no esperamos que se recupere y que no haya más accidentes de este tipo sí que dentro de la gravedad eh, uh -huh. pueda haber una recuperación claro eh, y los bomberos los bomberos entonces eh, se emplearon a fondo porque no solo escarcelaron a los heridos que quedaron atrapados en esos accidentes sino que ayer por la tarde también hubo un incendio en un campo de cultivo abandonado cerca del parque natural de Londo con lo que tuvieron que movilizar pues casi todas las dotaciones del parque comarcal de Elche y también medios aéreos para evitar que el fuego se propagase por el parque natural, que hay carrizo, y ya sabemos que claro. eso prende muy fácilmente, Daniel. Sí. Eso es en cuanto a la página de sucesos. Exacto. ¿Alguna noticia más querías destacar? Sí, eh, recordar a los oyentes que, bueno, el viernes, durante la Junta de Gobierno, se, se adjudicó las horas para sí. peatonalizar la corredora, ¿de acuerdo? Se adjudicó a la empresa Los Serrano con, con 542.000 euros, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, la, las obras empezaban, van a empezar a finales de este, de este mes de, de julio. Se espera que se alarguen tres meses. Sí, son, son eh, noticias que ya vamos a dar cuenta. Eh, ya hemos informado en El Bondía con Antonio Abazán y sí. en nuestros hoy, en la segunda hora del programa La, Glorida, la Glorita, precisamente eh, hemos terminado de entrevistar al concejal no ha escrito, Eduardo García Ontiveros, y ahora voy a entrevistar a la portavoz eh, de Vox, a Aurora Rodil, ...para hablar de, de estos asuntos... ...de todos los acuerdos de la Junta de Gobierno... ...porque sí. Daniel... ...hay que también meter otra coletilla... ...la coletilla final de tu ronda de noticias... ...y es importante... ...porque si nosotros... Eh, ...la tertulia deportiva de los lunes... ...que era a las 10... ...no la hemos podido realizar hoy... ...porque nos vamos a esperar... ...al resultado del partido de esta noche para realizar la tertulia deportiva el martes a las 10 de la mañana. Así sí. que mañana a las 10, aquí en el programa La Glorieta, tendremos tertulia deportiva. No la hemos tenido hoy por ese partido del Elche. Claro. Pues sí, así que a ver qué, qué le va a pasar al Elche, que debería ya ganar. Eso, es, eso es en cuanto a la previsión nuestra, el informativo Telenit tendrá todas las imágenes de Exacto. las noticias que vayáis a recoger. Y a la una volvemos a escucharte, ¿no, Daniel? ¿Con quién? Exacto. Estaré, estaremos Ana, ¿de acuerdo? Uh -huh. que es la otra Ana Pascual. Ana Pascual, que es la otra compañía. Estaré yo. Daniel y vamos Álvarez. a tener, si tenemos suerte, de que Salva también esté con nosotros. Salvador Campello, a, a la una. Con estas y muchas más otras noticias del día a la una, aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. Daniel, muchas gracias. A ti. Mañana volvemos a escucharte en la ronda de noticias. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con el siguiente, pues el, el, la siguiente crónica que es nuestro compañero Paco Gómez, que nos cuente cómo, cómo está de el Che Club de Fútbol para el partido de hoy. Buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta noche a las 10 menos cuarto en el Martínez Valero frente al Albacete el partido del año. Así lo ha calificado el técnico del Elche, Pacheta, que reconoce que son unos privilegiados por estar en la pomada a tres partidos para el final, eso sí, necesitando esa victoria para seguir soñando. Y es que... La diferencia entre el Elche y el Albacete, el cuadro manchego afronta el partido desde la zona de descenso, es que según Pacheta el Elche compite por un sueño mientras que el Albacete lo hace por una necesidad. Para el Elche es ilusión, para el Albacete descender sería un drama y no le falta razón al técnico blanquiverde que reconoce que el partido habrá que afrontarlo como si de una final se tratase, dándole la máxima importancia. Y es que la jornada ha sido... De locos, el Cádiz ya es de primera, pero no ascendió matemáticamente el sábado. Perdió en su estadio eh, contra el Fuenlabrada, que ha sido el gran beneficiado de la jornada y de momento es el sexto clasificado. Eso sí, los gaditanos ya son de primera gracias al nuevo patinazo del Zaragoza, que no aprovechó la oportunidad que le brindó, por ejemplo, el Huesca. El Huesca, segundo clasificado, perdió en casa del recién descendido Racing de Santander a segunda división B. Y el Zaragoza, que tenía la gran oportunidad de aprovechar este patinazo de sus vecinos, también perdió 2-4 en la Romareda, su quinta derrota consecutiva en su estadio a manos del Oviedo. Para más Inri, el Girona no pasó del empate. Insisto, una jornada y una carrera de cojos en la que el que menos falla es el que más arriba esté. Esta tarde-noche... Eh, tres partidos realmente importantes. El Elche, que en caso de vencer podría ingresar de nuevo en zona de playoff si el Rayo Vallecano no gana en Almería. Y es que el Almería vuelve a oler la sangre a pesar de todos sus patinazos. Si gana esta noche se pondría muy cerca del ascenso directo. También habrá que... Eh, prestar especial atención y lo haremos al Alcorcón Tenerife que también luchan por meter la cabeza en el playoff. Para el partido de esta noche Pacheta recupera hombres importantes como Oscar Gil, Andone, Andoni y Claudio Medina. Sin embargo, seguirá sin poder contar con Juan Cruz, además de con Nuque. El partido es a las diez menos cuarto de la noche, media hora antes, a las nueve y cuarto. Conectamos en directo para la retransmisión de este importantísimo encuentro para los de Pacheta. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por adelantarnos ese horario a las nueve y cuarto de la retransmisión en directo del partido. Y nosotros terminamos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Muy buenos días. ¿Tendremos más tormentas con aparato eléctrico como las de la que tuvimos ayer? Muy buenos días, después de las tormentas de ayer por la tarde, con el avance de la dorsal anticiclónica, hoy ya vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 20-21 grados. Aquí en la ciudad, noche tropical con una temperatura nocturna ...que no ha bajado de los 23 grados, al igual que en Santa Pola, en Tabarca, no bajaba de los 24 grados. Para la jornada de hoy, predominio cielos despejados, a primeras horas, viento en calma de componente terral... ...conforme vaya avanzando la mañana, se irá activando el viento flojo de componente marítima. Por la tarde, viento de levante puntualmente moderado, con rachas que podrían superar los 30 km por hora hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 31-32 grados mañana martes tendremos un aporte considerable de nubosidad durante buena parte del día seguirá soplando el viento puntualmente moderado de componente este, viento de levante temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no bajarán de los 23 grados el miércoles todavía veremos algún intervalo puntual de nubosidad y a partir de los jueves en el último tramo de la semana, tendencia a cielos poco nubosos despejados. Lo cierto es que vamos a tener una semana con una relativa estabilidad atmosférica y que con el viento de componente marítima, las temperaturas máximas... Pues se van a ir disparando. Gracias, Vicente Bordonado. Cerramos la ronda de noticias y damos paso... A unos segundos de publicidad inmediatamente cerramos eh, la ronda de las entrevistas con los, con los portavoces municipales con Aurora Rodil, la de Vox.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 Con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 37 minutos, estamos en la recta final y terminamos con la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a todos. Terminamos hablando de más asuntos municipales. Lo hemos hecho con el concejal no escrito, Eduardo García Ontiveros, quien nos ha contado que la Junta de Portavoces del pasado viernes eh, a ustedes pues eh, les dieron todas las explicaciones, les presentaron los informes de sanidad, de economía y también de servicios, de servicios sociales para, pues para mantenerlos informados a la oposición de cómo se ha actuado en Elche contra el COVID. Ustedes dan el visto bueno y, si le parece, empezamos con el informe de sanidad, ya que usted es médico. ¿Dan el visto bueno de cómo se han hecho las cosas en Elche para contener los contagios? Eh, bueno, eh, convengamos, eh, sí, bueno, por supuesto que damos el visto bueno, pero el visto bueno se lo damos a la sociedad ilicitana, porque eh, en realidad no, en Elche se vivió una situación especial de bonanza en relación con otras ciudades de la provincia, y por supuesto con respecto a toda España, no tuvimos eh, masificación de casos, por lo tanto, tanto los servicios sanitarios de los tres hospitales como los centros de salud ...de los que dependen los dos hospitales públicos... Eh, ...han podido contener en el momento peor de la pandemia... ...y ahora, ya en, en el momento de desconfinamiento... Eh, ...podemos decir que está todo ordenado... ...pero eh, yo hice una aclaración en esta junta... ...que creo que todos compartimos... ...que es muy importante, que dado que no tuvimos que sufrir... ...lo que sufrió Madrid o Barcelona o otras ciudades no caigamos en la confianza y mantengamos las medidas de seguridad. Eso es importante, llevamos repitiéndolo muchos eh, días. Pero, pero que no es banal, porque eh, nosotros estamos viendo con cierta preocupación grupos de jóvenes, que por la edad es normal que no tengan la preocupación por la salud, pero sí que es esencial que haya campañas Incluso algún llamado de atención puntual, yo no digo penalizaciones, pero sí llamados porque no estamos viendo brotes en, en comunidades cercanas y eso lo tenemos que evitar. ¿eh? Nosotros no hubiéramos sido capaces de atender desde el punto de vista sanitario si la infección hubiera sido masiva. Lo tenemos que tener claro, no, no tenemos que pensar que fuimos buenos, sino que tuvimos eh, la gracia de Dios o la suerte, como usted quiera llamarle, y ahora tenemos y una eh, sociedad ilicitana que se comportó de una manera cívica espectacular y tenemos que seguir haciéndolo. Pero la suerte no debe ser motivo para... Es efectivamente eso, no podemos, no no nos podemos confiar en ninguna entonces tenemos usted, que tener pero usted está dentro usted está dentro del sistema de salud eh, sí, por eso también sí. le pregunto como concejal y como médico si el sistema de salud de aquí de Elche de la comarca digamos del departamento de salud de Elche de la provincia de Alicante eh, están ya preparados para una posible segunda oleada sí ahora estamos mejor preparados que antes Antes nos cogió a todos con imprevisiones, con falta de materiales y demás. Y dado que no hemos tenido desbordamiento de casos, es porque lo pudimos hacer bien. De todos modos, ahora sí estamos preparados. Eh, tenemos material, ahora tenemos PCR, tenemos eh, test rápido. O sea, ahora estamos más preparados que antes. Pero eso no quiere decir que si nos viniera en forma masiva por el turismo casos en exceso, eh, no nos eh, pasarían por arriba. Entonces, eh, la, lo de la mascarilla, que está tan discutido que sí, sí, si no el gobierno va cambiando según el día que se levante, nosotros lo defendemos. Tenemos que tener comportamiento, la distancia social y la mascarilla. El virus está, está, está probado porque hay brotes en todas partes y hay casos aislados en todas las ciudades, incluso en la nuestra. Entonces, tenemos que tener esa conducta como que el virus convive todavía con nosotros uh -huh. y no hay vacuna. Entonces, tenemos que, bueno, Defenden, eh, ahondar estas medidas. Ustedes defienden el uso de la mascarilla, pero precisamente la comunidad valenciana aún no se ha añadido a esa lista de comunidades que ya están aplicando el uso de la mascarilla de forma obligatoria, con o sin eh, guardar las distancias sociales. Bueno, lo que pasa es que lo del guardar las distancias sociales, que que es una medida recomendable, altamente recomendable. Sin embargo, eh, nosotros vemos que en ciertos ámbitos casi es imposible, ¿no? eh, especialmente ahora que se viene la época del turismo. No sé cuánto turismo vendrá, hasta ahora parece que la temporada va a ser floja, pero de todos modos eh, vendrá gente y hay gente, y ya hay gente en los lugares, eh, en los bares, en los restaurantes, y ahí no hay distancia social. Entonces, eh, quiero decir, eh, la mascarilla, sea obligatoria, sea con sanción o no sea con sanción, yo creo que sí, tiene que ser una eh, eh, recomendación imperativa. Eh. No hay otra forma, por el momento, sí. de prevenir esto. Además del virus, todavía sabemos... Eh, poco, aunque sabemos mucho más que antes, y entonces eh, no nos podemos arriesgar, creo. No, desde luego. Eh, Aurora, vamos como portavoz municipal, como portavoz del Grupo Municipal de Vox. Eh, también en esa Junta de Portavoces el Concejal de Promoción e Económica presentó su informe. ¿Lo aprueban? Bueno, vamos a ver, ¿quisiéramos hacer una acotación de eso? Sí, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con las ayudas. Pero eh, nosotros en, la última, eh, en el último pleno hemos presentado una moción que no fue aprobada en la que pedíamos que las ayudas se extiendan a, a las micropymes de hasta 10 eh, empleados como su definición, de la Comisión Europea lo dice. Y, y nos dio satisfacción ver que en estas nuevas medidas eh, que el Ejecutivo propone eh, este concepto nuestro y a, antes estaba limitado a cinco empleados y ahora la tiende a diez. así que eh, nosotros que no tenemos no vamos por si ganamos o no las mociones, sino si aportamos un poquito al bien común bueno, estamos satisfechos de que ya se haya tenido en cuenta ese factor porque eh, eh, excluía a muchas micropymes que realmente eh, están en, en, en un estado de gravedad extrema ¿eh? todavía yo creo que hasta se No, vere, no veremos los efectos reales de esta crisis, pero luego se prevé por todo lo que te dicen las asociaciones y los grupos eh, y los trabajadores, que va a ser bastante grave, ¿no? De hecho, eh, quizás me saques el tema luego, pero eh, en el informe social lo que se denota, si bien es cierto que se está cubriendo las necesidades, sin embargo se denota que cada vez hay más, y eso no es una buena noticia, ¿no? en sí mismo. Desde luego. La, la gravedad del asunto, entonces, indica que vuelven otra vez a liberar más dinero para ayudar a sectores muy castigados por la crisis. Sí, eh, y que tienen poca eh, capacidad sabe, de recuperación. ¿Sabe usted el montante? ¿Se habló del montante? Por, ¿Y de dónde van a recortar eh, para liberar ese dinero? Bueno, eso le toca al Poder Ejecutivo especificarnos punto por punto... De cuáles son las partidas. De todos modos, nosotros que hemos sí analizado las partidas del presupuesto en forma, eh, porque a, a, cuando preparamos la moción creemos que quedan partidas. Eh, de las que se puede hacer uso porque realmente este año no vamos a poder eh, tener fiestas en condiciones hay partidas que de por sí son superfluas y para nuestro sentido también hay otras que son ideológicas que en este momento de crisis no pueden ser usadas así eh, eh, con alegría, ¿no? Tienen que ser dedicadas todo dinero creemos que tiene que ser dedicado a las necesidades tanto de los trabajadores como del eh, sistema productivo para reactivar esto de alguna manera ...de alguna manera, porque si no vamos a ver una crisis como nunca la hemos visto nosotros en nuestra generación. ¿no? Claro, el concejal de promoción económica concretó el dinero, concretó qué cantidad es la que en esta tercera modificación presupuestaria bueno, podría a, a, ir al pleno. Habló de un, de un millón de euros, pero no recuerdo el, el monto total en este momento, pero eh, lo que sí, eh, digamos que esta era como una presentación de... Mmm, Tampoco fue una votación, simplemente esta era una comisión informativa en la que una vez al mes nosotros nos vamos a reunir a propuestas de una moción de Ciudadanos de reunirnos para hacer el seguimiento, y esta es eh, como la propuesta inicial de lo que están preparando para, y a nosotros, a todos los grupos en general, nos pareció bien, pero a esperas de ver los... Eh, eh, La, en detalle para luego votarlo, imagino que lo votaremos en un, algún pleno o alguna comisión, ¿no es cierto? Pero por ahora es simplemente una nota informativa en la que estamos de acuerdo con el concepto, ¿no? Que, con ya, el concepto, es, que ya es importante. Eh, que era insuficiente. Claro. Sí, por supuesto, por uh -huh. supuesto. Estamos, eh, creo que todos estuvimos de acuerdo con el concepto de que las ayudas hasta ahora recibidas eran absolutamente insuficientes. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día. Eh, no alcanzaban ni al 20% de las. Eh, de las el, el pequeño comercio de eh, las las pymes de esta ciudad entonces iba a ser absolutamente insuficiente y bueno el poder ejecutivo aparentemente está por la labor de extender estas ayudas eh, en una buena dirección ahora tendremos que ver en papel eh, montos de dónde se saca dónde se pone y entonces ahí eh, será el momento de votar ¿no? Y supongo que también se va a liberar más dinero para las familias eh, porque siguen a, a, estando eh, la emergencia social sigue siendo una urgencia Sí, absolutamente es una urgencia por, eh, y eso lo denota el crecimiento de las cifras que el concejal Mariano Valera nos expuso ¿no es cierto? Eh, obviamente todos los días hay más pedidos de todas las ayudas. Lo que pasa es que ahora está el asunto de eh, eh, lo, que, lo que puso el Poder Ejecutivo con esta renta que va a dar un eh, porte móvil. Este, el, y entonces, en, como nosotros también tenemos una renta en, en la Comunidad Valenciana, es importante, y lo dirigimos ahí, todos estábamos de acuerdo, que no se superpongan ayudas para que las ayudas lleguen a más personas, eh, y de la renta mínima eh, y, el, y la renta valenciana de exclusión, eh, que no se superpongan, que las ayudas vayan a quienes lo necesitan y demás, porque va a haber mucha gente que lo necesita, de hecho, eh, gente que antes se consideraba de clase media, que tenía su comercio, su negocio o su salario, y que lo va a perder, eh, van a estar en esas colas de personas que van a necesitar para supervivir eh, alguna ayuda. Y nosotros en eso estamos absolutamente a favor que se ayude al necesitado. Y todo dinero, todo, todo, todo, todo tiene que ir enfocado a esos dos puntos, reactivar y ayudar. ¿Y desde luego que se aprueban ustedes la gestión que se está haciendo de las playas? Bueno, de las playas vamos a ver. Eh, la, la, vamos a ver. En sí, la, mmm, pareciera que sí. Lo que pasa es que todavía parece que el verano no explotó, si va a explotar en algún momento. Entonces, tendremos que ver cómo se lleva a cabo. Es importante que en las playas haya orden, que haya cierto control eh, y que se cumplan las medidas sanitarias. Y que, por otra parte haya buena acogida del turista, porque una cosa no quita a la otra. Lo que no estamos de acuerdo es que se hostigue a la gente, por supuesto, pero sí que se la va a cumplir con amabilidad y con cortesía las normas para el bien de todos, tanto de ellos como de nosotros. Así que veremos, esto necesitamos unos 15 días para ver, porque hay que ver sobre el terreno cómo funcionan las cosas, porque en la teoría eh, pareciera que está ordenado, va a estar implicada la, la policía local, en fin, ¿no? y, y durante la, y la pandemia eh, la policía hizo un, una gran tarea y funcionó, y entonces esperemos que lo mismo pase con las playas, no claro. pero nosotros estaremos muy cerca ahí, los vecinos se quejan, eh, eh, por ejemplo de Arenales de Sol, se nos quejan mucho, pero bueno, nosotros sobre el terreno veremos cuál es la problemática, si, si verdaderamente se cumplen. Algunas personas, por ejemplo, dicen que los, eh, los autobuses estos que van a las playas van muy hacinados, otras personas dicen que no, eh, me ocuparé de tomar un autobús y ver cuál es la realidad, porque también es muy importante eso, ¿no? Cómo se traslada la gente a las plazas, uh -huh. ¿no? Hay, hay tantos factores, es tan complejo esto de este virus que nos cambia la mentalidad y, las, y los comportamientos, ¿no? Y por último, porque no hay tiempo para más, eh, me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo con ya ese inicio de las obras del Plan Centro. Eh, nosotros nos parece in, un gasto inoportuno y fundamentalmente porque no va a dar rédito. O sea, el Plan Centro tiene que ser un plan Centro total, donde esté incluido el mercado central. Eh, un, las, estas medidas eh, en solitario eh, que no van a reactivar nada y que es un gasto que ahora seguramente lo necesitarán las familias, como dijimos antes, creemos que es inoportuno. O sea, obviamente estamos porque el centro necesita una rehabilitación, pero creo que hasta que se solucione el problema del mercado central y que sea un plan integral, que el centro lo convierta en el centro que tienen todas las ciudades eh, de la categoría de Elche, creo que va a ser dinero gastado y no, que no dará ningún rédito como reactivación ni económica de, ni de ningún tipo. Pues muchísimas gracias, a Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.